esencial a todos, a todas, una enorme alegría estar hoy día acá en Argentina y ver una hermana, una abuela, una guerrillera de la independencia como Juan Azudu de Padilla. Muchas gracias, hermana Cristina. Este es el gran homenaje a mujer luchadora, a todas las mujeres que luchan por su liberación. Esta es una forma de descolonizarnos de la dominación. Estamos en tiempos de liberación. Y quiero decirles, hermana Cristina, con este monumento nos ganaron a Bolivia. Muy contentos, felicidades, muchas gracias hermana Cristina y a todo el pueblo argentino. Un saludo nuevamente a todas y a todos y muchas gracias a nombre del Poder Boliviano por este gran monumento de Juana Azurduy de Padilla. Juan Azurduy, por esta patria grande, se ha perdido su tierra, ha perdido su compañero, sus hijos y como una gran luchadora una gran revolucionaria ha fallecido muy pobre, empobrecido esos son las hermanas y hermanos que dan su vida su tiempo por esta patria grande tenemos tantos libertadores de esta parte grande y por eso nuestro he homenaje. Y este homenaje a la mujer sudamericana, latinoamericana. Muchísimas gracias. ¡Que viva Argentina!